Muy bien, queriendo hablar de economía contigo, con, con tantos chiporroteos acá en el barrio en estas últimas horas, a ver, ¿vamos a hablar de algo de eso? Sí, vamos a hablar algo de eso, Jorge, este, a ver qué, qué podemos esperar y qué hay atrás de, de estos anuncios eh, que están tomando un poco en la primera plana de, de, de las noticias. Eh, antes de arrancar con eso, el, el dato del para mí más interesante este, de la semana, después podemos explicar por qué es este, la reunión que va a tener la Reserva Federal el lunes y martes de la próxima semana para ver este evaluar eh, cuál va a ser la suba de la tasa de interés en Estados Unidos. El dato bueno ha sido, ya lo comentábamos la semana pasada, que la inflación en Estados Unidos se está eh, reduciendo en cuanto a la tasa de crecimiento, se está desacelerando, eso es una buena noticia. Se espera una suba de medio punto porcentual en los anuncios de la próxima semana por parte de de la Reserva Federal, de la tasa de interés de referencia de, de, de la Reserva Federal. Si la decisión es que va a ser más del 0,5, o sea, 0,75, eso es una mala noticia porque indirectamente nos están diciendo que las cosas están peor de lo que se está viendo. Si es menos de 0,5, 0,25, cuarto punto, eso quiere decir, el mensaje es que la situación está bastante controlada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, el, en la próxima semana pero sin lugar a duda tú lo comentabas eh, hablábamos un poco con Karina la noticia ha sido esta moneda única anunciada por el de argentina-brasil eh, en, en las últimas horas y que ha generado una, eh, una conmoción bastante fuerte, no solo a nivel local también se está hablando de esto a nivel internacional, eh, algunas personalidades de Estados Unidos y de Europa ya se están refiriendo al tema, lo cual marca un poco el éxito, por lo menos, del anuncio. Ahora bien, en yo voy a tomar mi la opinión personal, obviamente, eh, propia. Si uno lee los eh, anuncios y la información eh, de parte de Brasil, en realidad lo que están hablando no es de una moneda única, o sea... Lo primero que se empezó a pensar es, bueno, esto va a ser algo así como el euro en Europa. Una sola moneda que sustituye a todas las monedas locales, aquellas que existían en la década del 90, de la peseta, el franco francés, el, la lira italiana, desaparecieron y apareció una moneda única que era el euro. Bueno, acá en realidad no se está hablando de eso. Si uno mira, analiza profundamente, ni va a desaparecer el peso uruguayo, ni el peso argentino, ni el real brasileño, ni el guaraní. Lo que están hablando es de una unidad de cuenta. O sea, cuando uno realiza una operación de comercio internacional, una exportación de Uruguay a Brasil, lo que generalmente se hace es que se facturan dólares, el importador brasileño tiene que hacerse de los dólares, lo cual no es sencillo, tiene que hacer una serie de trámites, en Argentina ni que hablar, hay una escasez de dólares muy importante, Una vez que consigue los dólares, eh, realiza la transacción o realiza el pago correspondiente y el exportador uruguayo recibe esos dólares y luego generalmente los cambia, o por lo menos parte de ellos, contra pesos uruguayos para eh, cumplir con las obligaciones locales. como La DGI se paga en pesos uruguayos, el BPS también. La inmensa mayoría de los sueldos están en pesos uruguayos. Bueno, de lo que se está hablando es, es sacar el dólar del medio y colocar otra unidad de cuentas a la que se le está denominando sur. De manera tal que, para que la audiencia le vea la más claridad, donde dice dólar, léase sur. Esa va a ser la gran diferencia. Aparte de eso, el sistema se va a mantener, o sea, la situación no cambia. En lugar de conseguir yo dólares, tendré que conseguir estos sures. Eso es lo que se está hablando. En ningún momento se está hablando de ir a un euro, ni mucho menos, porque es verdad, no están las condiciones macroeconómicas de los distintos países, más que nada de Argentina, para ir hacia una moneda única que sustituya completamente las monedas locales. Ahora bien, si esto es así, ¿por qué se generó tanto revuelo? Yo creo que fue la idea. La idea fue que se generara un revuelo mucho mayor de que efectivamente se puede llegar a a generar, es decir, en la práctica no va a haber mucha diferencia con respecto a lo que se está haciendo hoy en día Argentina va a seguir teniendo los problemas macroeconómicos que tiene, con esa altísima inflación Conocir, conocer moneda de intercambio común no va a cambiar este, su situación pero me parece que el mensaje va más para el lado político que financiero económico en primer lugar eh, esto va soluciona, mejor dicho, deja en claro cuáles son las condiciones a futuro. O sea, Brasil se puso al hombro las negociaciones, o sea, ahora es el líder de las negociaciones, y volvimos a aquellos acuerdos bilaterales con Argentina y que el resto mirábamos por televisión y aplaudíamos o criticábamos, cosa que estábamos haciendo en este momento. Eso no es menor, hacia tiempo que no veíamos este tipo de de resoluciones fuertes o de eh, políticas fuertes en las cuales aparecen otra vez a, tomando alguna expresión de algún ministro argentino hermanos mayores que deciden y hermanos menores que aceptan o no ese este, mensaje está claro y también está claro que con estas características todo acuerdo externo a aquello que consensúe en Argentina y Brasil está fuera de discusión le hace los distintos tratados que quería firmar Uruguay, por ejemplo, con terceros países. Eh, eso, este, me parece a mí que es lo más importante. Desde otro punto de vista, si esto se implementa correctamente, soluciona algunos problemas que tenemos. Los industriales uruguayos se quejan de que las eh, importaciones argentinas generalmente se autorizan cuando hay dólares en la caja. Eh, eh, si esto va, va seguido de un sistema de complementación entre los países, definitivamente ese problema se solucionaría, porque a partir de ahora ya no va a depender de la cantidad de dólares que haya en en el Banco Central de Argentina, por ejemplo, para el comercio uruguay-argentina, sino de justamente cuáles son las otras transacciones que se realizan con Argentina eh, como contrapartida. O sea, lo que se va a ver aquí es cuánto se exporta y cuánto se importa entre los dos países en el comercio bilateral y se saca se quita el dólar del medio esto Argentina es justamente lo que está pidiendo y hace tiempo que con Brasil ha venido realizando acuerdos en este sentido eh, Uruguay pide el mismo tratamiento que está teniendo Brasil con Argentina obviamente no ha tenido los efectos eh, los mismos efectos que ha, que ha, este ha logrado Brasil por obvio motivo verdad y, y bueno eh, finalmente queda este en duda o en este digamos, en carpeta, cuáles son los pasos a seguir. Como todavía no se han manifestado, yo diría que estamos muy lejos de lo que se está criticando hoy en día, que es la moneda común. Este puede ser el inicio de un proceso, no es muy distinto a lo que ya ha visto en el pasado, pero con una pequeña un pequeño detalle. Ahora sabemos quién es la voz cantante en, en las negociaciones dentro del Mercosur, y yo diría ya más allá, ¿verdad?, dentro de Sudamérica, Brasil, claramente está tomando la postura de líder, cosa que había abandonado hace bastantes años. Hace muchos años que no veíamos eh, este al gobierno brasileño imponiendo un poco las líneas de prensa de todos los días. Lo logró Lula en menos de un mes y era previsible. Por lo menos es mi opinión, Jorge, al respecto. Río, revuelto ganancia de pescador. Pero déjame decirte algo, Mauro, porque hay hay algo ahí que me, me hizo ruido dentro de lo que me dijiste. Una moneda que se llama SUR y que sirva para hacer transacciones comerciales entre los países que integran el Mercosur? Sí, esa es la idea. Bien. Eh, ¿Con qué criterio se cotiza ese dinero? El, el, el precio del sur, de la moneda sur, eh, que ¿va a tener cotización similar al dólar cada día? ¿Se va a mover sí. con el dólar? ¿Va a fluctuar sí, con no. el dólar? Exactamente. Efectivamente. O sea para este, obviamente no va a pasar esto porque la idea es desengancharlo completamente del dólar. Hoy en día un, un dólar en Uruguay sale alrededor de 40 pesos, 39.50, en Argentina el blue está a 370, en Brasil está a 5 reales y algo. Simplemente quitarle la palabra dólar y ponerle sur eh, sería algo similar a lo que pasaría a futuro. Obviamente no va a ocurrir esto porque la idea es sacarle completamente el este el, la, la referencia dólar. Pero la, el valor de ese sur va a cambiar todos los días, ¿eh? como hoy en día cambia el valor del dólar en todos los países. Por eso yo decía que esto no va de la mano de la solución de los problemas monetarios que tiene Argentina. Lo va a seguir teniendo. En lugar de tener un dólar alto en Argentina vamos a tener un sur alto <ríe> y varios sures este, de acuerdo a las operaciones que uno quiera decir. Es decir en definitiva no va al fondo del asunto Es una forma de sacarse el dólar de encima. Es un mensaje fuerte a Estados Unidos también, que no creo que se quede con los brazos cruzados. ¿Y el sur va a ser una moneda con la cual vamos a andar en el bolsillo, como el dólar o el peso uruguayo? No, definitivamente no va a ser... Es para la comercial, exclusivamente. Es, exactamente, es comercial. No va a haber ningún papelito con un sur, dos sur, tres sur. Uh -huh. No, simplemente comercial. Bueno. Vamos a tratar de irlo entendiendo de a poquito. ¿Y quién te dice? De repente no hay peor gestión que la que no se hace también, ¿no? Sí, Jorge, pero además yo reitero este, el pensamiento de fondo. Yo creo que es un mensaje fuerte para el mundo, ¿verdad? O sea, ahora tenemos un líder aquí en la vuelta que viene con ideas, no sé si revolucionarias porque ya hay algo parecido, pero... Que está tomando la batuta, ¿no? Me parece que ese es el mensaje. Por eso, repito, hay que ver la reacción que va a tener Estados Unidos, ¿no? Creo que se quede callado diciendo ah, hagan lo que quieran. No Total, pasa nada. No, no. No funciona así bueno, si el mundo. Vamos a esperar. Nos reencontramos la semana que viene, Mauro. Gracias por todo. Con, con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Igual para ti. Chao. Chao. Frecuencia abierta.